Efectivamente, y es un viaje que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer con grupo...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 La información, sale ese libro, hablaremos mucho, eh hablaremos en largo y tendido el próximo día 18 de marzo, ¿no?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 Gracias a vosotros y nada, como siempre, hasta pronto.